nosotros el mismo día después del partido hicimos un generativo ahí mismo en la cancha eh, el lunes tuvieron descanso, el martes ya practicamos eh, a la noche este, donde se habló mucho con jugadores eh, ayer miércoles hicimos práctica de fútbol también a la noche y recién hace, hace un terminamos de, de practicar ahora a la mañana y ya esperando el viaje para, para hoy a la tarde. Bueno, y eh, anímicamente, ¿cómo respondió el plantel después de, de la derrota? No, bien, bien digamos, eh, realmente dolió mucho, dolió mucho la, la, la derrota, no la esperábamos, esa es la, la verdad, pero bueno, tampoco es que, que estamos en eh, que no vamos a poder jugar, este, la, también es verdad, nosotros eh, vamos a más ver viendo que por ahí es el, el partido más difícil de todo el campeonato, pero vamos con la idea de, de ganar o, o de por lo menos traernos un punto. Eh, y el es, equipo está muy bien, está con muchas ganas, esto es, es larguísimo, así que eh, estamos ahí, estamos segundo, no es que vamos un poco, y, y, y bueno, esperar sí mejorar en, en el juego, que, que son conscientes de eso, que tenemos que mejorarlo, los jugadores también son conscientes, Este, pero hay una gran predisposición y, y están dispuestos a trabajar, así que yo creo que, que no va a haber problema. Eh, puntualmente, ¿cuáles fueron los conceptos que tuviste que refrescar en lo que tiene que ver en, en el tema eh, futbolístico? ¿Qué es lo que más te preocupó de, del partido ante Independiente en que Racing no, no anduvo bien? Eh, mira nosotros lo que queremos... Eh, ser un equipo ordenado, que por, por momentos con, con Independiente no lo fuimos. Eh, queremos tener porque, que tenga mayor control de pelota. Eh, y también necesitamos ser un equipo eh, efectivo a la hora de llegar. Nosotros después, mirando el, el video del partido, contamos cinco o seis situaciones de gol bastante claras. Y no metimos ninguna. Entonces, este después eso te juega en contra, porque pasan los minutos, los goles te pones más nervioso, el contrario se tranquiliza, se va agrandando de a poco, se va animando, y, y más todavía te si hace un gol, ya te entra una, un poco en desesperación, y, y se hace cada vez más difícil, y, y fue, fue lo que creemos que pasó el otro día. Eh, así que son tres puntos importante es el tema del orden, el tema del manejo de la pelota y con... yo creo que, que Alvarado los primeros 20 minutos, 25 va a tratar de, de acorralarnos y, y de no dejarnos salir del área y, y bueno, esperemos tener la, la fialdad y la claridad como para poder tener la pelota y Y empieza a complicar el partido a ellos, pero indudablemente es una cancha que permite jugar bien. Ferreira, Santellán, Miño, Ramuz Pérez, García Lorenzo, Escacerra, Derli Franco, Vitale, Ibáñez, Baroni y Girar el once del Chaira para mañana. Sí, ese es el equipo, sí.